un pic més a l'espai i d'ari. Avui tenim una xerrada de dia 30 d'octubre on la Patricia ens explicarà sobre la colònia de moixos legalitzada que hi ha a l'Hospital Psiquiàtric de Palma. Soy Patricia y bueno, trabajo en el Hospital Psiquiàtric de aquí de Palma, de la calle Jesús. Y bueno, la charla era un poco para explicar, porque és una cosa bastante nueva, o sea, aquí en Baleares no existe, ...cómo hemos conseguido hacer la colonia en el hospital psiquiátrico, ¿no? Es la primera colonia hospitalaria que hay en, en Baleares... ...y bueno, esperamos que esto sirva un poco para que cunda el ejemplo entre los demás, ¿no? Y claro, teniendo esto ya como precedente es mucho más fácil crear otra en otros centros, ¿no? Mi colonia, o sea, la colonia que estamos montando, bueno, que hemos montado ya en el hospital psiquiátrico... ...ha sido, pues yo llevo 15 años trabajando ahí, entonces llevo 15 años viendo que es un sitio idóneo para que haya gatos en medio campo, aquello, ¿no? Hay ratas, ratones, ratitas, topillos, conejos, lechuzas, cotorras, palomas, hay de todo y gatos también, por supuesto. Pero los gatos están por todos sitios. Entonces yo llevo 15 años 15 años trabajando allí y viendo cómo vienen gatos, se establecen porque aunque tú no les pongas de comer, comen palomas, se buscan la vida, comen palomas, topillos, lo que pillan, ¿no? Y allí hay comida, claro. Porque es campo. Entonces, se establecen, empiezan a comer, también estamos los humanos que intervenimos, ¿no? Porque ¡Ay, qué pena! un gatito pequeño le pongo comida. En cuanto les pones comida, ya la fastidia. O sea, en cuanto les pones comida, se acabó porque el gato no se va de ahí. Ya saben que ahí tienen un espacio donde les van a poner de comer y empiezan las crías. Y empezamos el, la, la rueda, ¿no? Entonces, yo llevaba 15 años viendo como ahí, pues, se llenaba de gatos eh, cuando había más de la cuenta claro se enferman y cuando había más de la cuenta eh, alarma oh, muchos gatos no se pueden tener gatos en los hospitales tal no sé que sonre sonre vienees recogen pero claro sonre es incapaz de controlar qué cantidad de gatos hay ahí que sonre viene pondrás aulas que ahora no se hace esto ahora lo contaé ahora no no es sonreus los que recogen es la gente los que los llevan. O sea, a mí me molestan estos gatos, pongo unas jaula y te los llevo. Sonreo, no recoge gatos. Y... y bueno, se llevaban, pero basta con que quede una hembra y un macho para que empecemos de nuevo la rueda, ¿sabes? O sea, con que quede una hembra y quede un macho, volvemos a empezar. Bueno, pues os cuento un poco el... Yo me estuve informando y sé que desde el 2000... 5 Creo que es, Sonreux lleva este, este este método, se llama método CES. Es control de natalidad en colonias felinas y es, bueno, captura, esterilización y suelta. ¿Eh? Y es el único método efectivo que hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud está apoyando. No apoya ningún otro, ningún otro método. El otro es absurdo porque ya hemos visto todos que no funciona. Por esto mismo, porque con que quede una hembra y un macho, ya le hemos fastidiado. o sea eh, Tengo aquí, por ejemplo, unos datos. Las gatas pueden entrar en celo cuatro veces al año. O sea Las gatas tienen los dolores premenstruales que tenemos las mujeres, también las tienen las gatas. La única manera de quitar ese ese dolor premenstrual que tienen las gatas es quedándose preñada Entonces, la gata, en cuanto entra en celo, busca un gato para quedarse preñada. O sea, hasta cuatro veces pueden quedarse preñadas al año. En un año pueden tener, entre un macho y una hembra, pueden tener 12 gatos. En el primer año, y somos suaves, ¿eh? 3 por 4, 12, a 3, a 3 por, por camada. Ya vamos tirando por lo bajo. En el segundo año, de esos 12 gatos, y tirando por lo bajo igual, 144. En el tercer año, de una y un macho estoy hablando, ¿eh? en el tercer año 1728 y en el cuarto año 20736 gatos. O sea, imaginaron la cantidad de, de gatos que salen de una simple pareja de gatos, vamos. Es una cosa absurda, esto es incapaz de es imposible de controlarlo recogiendo gatos y sacrificándolo, aparte de pensar la cantidad de dinero que se, se estaba gastando en esto o que se gasta en esto, porque cada cada el coste de, de los sacrificios de los gatos, que por supuesto sale del dinero público, ¿no? como todos los sacrificios de animales, por una esterilización o una castración son 50 euros. Por una eutanasia son 100 euros por gato. Imaginaros 20.736 gatos por 100 euros, <ríe> lo que supone. Es una barbaridad. De dinero público se está gastando, claro, la castración son 50 euros, ¿por qué? Porque todo lo llevan voluntarios. Entonces el voluntario es el que se encarga de poner la jaula, coger al gato, llamar a Sonreux, Sonreux viene, eh, te recoge al gato, te lo castra y te lo devuelve. Eso le supone a ellos 100 euros. Poco tiempo, porque no tienen que estar allí buscando gatos, ni mucho menos, ¿no? Poco tiempo... Y, sin embargo, la eutanasia le supone mucho más, porque son ellos los que están trabajando, no el voluntario. Son 100 euros por gato, ¿eh? O sea, es la mitad de dinero que esto es una cosa, una manera de venderlo. Eso es dinero público, que es dinero nuestro. O sea, que en Estados Unidos, por ejemplo, ahora mismo, los, los, que, los, los que están transmitiendo la rabia ahora mismo en Estados Unidos, más que cualquier otro animal, son los gatos. O sea, tienen un problemón increíble con los gatos por esto. O están transmitiendo la rabia, se les ha ido de las manos la historia. Y, y son los gatos los que están transmitiendo la rabia. Claro, eh, esto visto desde fuera, desde Europa, se ve que hemos puesto freno. Estamos empezando a poner freno antes de que nos pase esto. Pues imaginaros lo, lo que es, claro, erradicar millones de gatos con rabia, además. O sea, es una locura, ¿no? Bueno, Pues esto lo está haciendo Sonreus, el método CES este lo está haciendo Sonreus, pues eso digo, desde el 2005. Ahora creo que tienen 90 y pico de colonias solamente en Palma, porque Sonreus solamente se dedica al sector de Palma, que es un problema, porque hay pueblos que sí que tienen convenios o sí que tienen gente que se dedica a ello, pero hay otros sitios que no tienen nada. O sea, nada legalizado Sí que es, existe una asociación, que no sé si la conocéis, que se llama Valdea, que Valdea sí que lo hace, pero claro, Valdea tienes que coger tú el gato y llevárselo a ellos. Es una uvimóvil, móvil utilizan y van por pueblos. Hay una clínica que se llama Mascotas, que está por ahí cerca de... ¿La conocéis, no? Bueno, pues creo que estos son los que hacen el precio más barato porque están muy relacionados también con... ...con colonias urbanas de gatos... ...y están muy por el tema este... ...y creo que son los machos 50 y las hembras 60... ...una cosa así, ¿no? Claro, pues son los machos 50 y las hembras 60... ...bueno, pues nosotros hemos conseguido esto... ...porque... Eh, ...ha coincidido, la verdad es que ha sido todo... ...como que nos hemos quedado todos muy sorprendidos, ¿no? En el hospital psiquiátrico ahora mismo hay... ...dieron la voz de alarma... ...porque ya había muchos gatos... Y denunciaron que había muchos gatos que se los lleven, pero que no los maten. Eso es, que se los lleven, pero que no los maten. ¿Y qué hacemos con ellos? Y además gatos salvajes que no tienen capacidad de adopción, ¿sabes? O sea, son gatos que no se pueden meter en una casa. Bueno, pues yo me enteré de esto, que se los iban a volver a llevar. Y me fui, pues es lo que os quería enseñar. Habréis visto todos la página de Sonreus, ¿no? Bueno, esta es la página de Sonreus, que supongo que habréis entrado, ¿no? Sí, nunca, nunca. nunca has entrado. Bueno, pues estás es en la página de Sonreus y, bueno, hablan de animales en adopción, no sé qué no sé cuánto y tienen un apartado que son las colonias urbanas de gatos. Ah, míralo, aquí lo tenemos. ¿Veis? Y aquí te explican un poco, ¿eh? Eh, pues eso. El porqué de tener, una de tener una colonia, de crear una colonia de gatos, ¿no? Un poco lo que os está explicando yo. Luego los problemas de convivencia que aparecen, pues, entre vecinos. Eh, a mí me gustan los gatos, a mí no me gustan. Yo les pongo de comer, yo no quiero que les ponga. Eh, los gatos fuera, los gatos dentro. También es verdad que donde hay una colonia de gatos sin esterilizar hay muchos problemas. Eh, sobre todo porque los que transmiten las enfermedades son lo, las crías de los gatos, que son los que, como las personas, tienen el sistema inmunológico menos desarrollado. ¿no? Entonces, el gato pequeño coge una enfermedad y empieza a transmitirla al resto de la colonia. Por eso en las colonias, cuanto menos gatos pequeñitos haya, mejor. O sea, los gatos pequeños, y si se puede, siempre si se puede y se puede ensociabilizar, es mejor sacarlos de las colonias. ¿Eh? Siempre. Intentar sacarlos de las colonias porque son ellos los que suelen transmitir las enfermedades porque tiene el sistema inmunológico menos desarrollado. Luego hay otros problemas. Sí. Eh, ...gata en celo, gato en celo, pelea, bronca. Eso también genera muchas infecciones porque se zurran y cuando se zurran los gatos se zurran bien, es verdad que se zurran bien. Se dan, se dan, se destrozan, vamos. Y claro, heridas en gatos, en un gato en libertad es una infección, infección, eh, gato enfermo, gato que termina muriéndose. Así hemos estado en el psiquiátrico, yo también trabaja en el hospital psiquiátrico, así hemos estado en el psiquiátrico muchísimos años, o sea, viendo pasar gatos con media oreja, un ojo de menos, gatos enfermos... Y total, al fin y al cabo, si esto es un centro hospitalario, que era lo que yo, que yo pensaba, ¿no? Si esto es un centro hospitalario y en un centro hospitalario no se permiten animales, menos todavía se deben de permitir animales enfermos. Entonces, claro... Prefiero, es más lógico tener una colonia de animales sanos, no que se pueden controlar, medicar, vacunar, esterilizar, que tener animales enfermos siempre andando por aquí en medio, porque no los vas a quitar. O sea, en el cementerio hay gatos, o sea, en el hospital psiquiátrico, no sé si sabéis dónde está. Bueno, en el hospital psiquiátrico ya es un sitio idóneo, ¿no? Pero es que al lado tenemos la riera, que está llena de gatos. Que a propósito, hoy tenemos una... Para el que quiera tener una colonia... <risa> Al que le interese coger una colonia, adoptar una colonia... Ahí tenemos una. Hay una colonia totalmente descontrolada ahí en La Riera. Que estoy en ello, a ver si consigo que la gente que les está... Porque claro, la gente se dedica muchas veces por desinformación. También, ¿no? pues Siempre ha sido la típica abuelita que va con la comida, les va poniendo de comer a los gatos por ahí. Muchas veces por desinformación eh les empiezan a poner de comer pero no castran. Entonces el problema aumenta y aumenta y aumenta. Hoy precisamente hemos recogido un gato atropellado de esa colonia, una cría así de esa colonia, la hemos tenido que llevar un, a una a una clínica y bueno, no sé qué harán con ella. Supongo que le pondrán una inyección, un traumatismo grave, en fin, vomitando sangre, muy desagradable, ¿no? Y claro, esto viene de aquí, ¿no? de estas colonias que están, pues animales enfermos, animales que se mueren, ¿qué? Claro, colonias descontroladas. Entonces yo pensaba, bueno, pues antes que tener gatos siempre enfermos aquí, es más lógico tener una colonia con gatos que sabes los que tienes, cuáles son cada uno, nuestros gatos tienen hasta nombre, o sea, cuáles son tus gatos, los que tienes, dónde están, cuánto han criado, quién es su hermana, quién es su padre, quién es, sabes, medicados, castrados, vacunados que tener animales sueltos por aquí andando continuamente, entonces, me fui cuando me enteré de que habían hecho esto, se lo planteé al director, entonces, hemos tenido la suerte de que el director es austriaco un señor joven, austriaco con una mentalidad totalmente distinta a la que tenemos aquí, lo siento, pero es que es así, sabe es así entonces, ha dado la casualidad que este señor es austriaco mm, le conté esto y me dijo, ala, yo no sabía esto, qué bien, pero claro no depende de él él es el director del hospital, a quien es más, además, el director del, psiqui, del SONREUS no me hacía ni puñetero caso. Yo le decía, porque claro, no están acostumbrados a que le pidan desde... Es más, está totalmente prohibido tener en un hospital una colonia de gatos. Entonces, el director de SONREUS no me hacía ni caso, ¿no? Sí, sí, yo quiero la firma del gerente de SONESPACE, hasta que no me traigan la firma del gerente de SONESPACE aquí no se hace nada. Se lo propuse al director de mi centro, al doctor de mi centro, por medio de salud e higiene en el trabajo. De eso les pasa, porque han sido ellos los que lo han hecho todo al final. O sea, el departamento de salud e higiene en el trabajo son los que se encargan de esto, ¿sabes? Entonces, ellos han sido los que han dicho, no, no, esto nos interesa, porque no vamos a tener este problema. Ya lo han tenido 15 años y vamos a seguir teniendo los otros 15 más. Vamos a intentar ponerle una solución. Nos están dando una herramienta para hacerlo. Vamos a intentarlo. Eh, hablaron con el gerente de son Pases. El gerente de son Pases dijo que a él le parecía muy bien también. O sea, que también estaba de acuerdo. Hasta aquí todos sorprendidos. <risa> que también estaba de acuerdo, pero que él no podía dar su visto bueno sin contar con... Entonces manda el permiso al Ministerio de Sanidad y Consumo de Madrid pensando que, bueno, a coger el papel, lo van a tirar allí, a tomar por saco, ¿sabes? ¿No? Y el Ministerio de Sanidad y Consumo sabe que lo tiene ya totalmente establecido dentro de su... Y nos manda el papel diciendo que adelante. Todo sorprendidísimo y ahí hemos empezado. Ahí estamos, tenemos nos han dado en Sonreú, nos han dado un límite de 30 gatos, porque, claro, tenemos un espacio muy grande, ¿no? Nos han dado un límite de 30 gatos, ahora mismo tenemos 26. Os voy a poner un poco... Tenemos 26. Quería enseñaros esta página porque aquí abajo incluso tenéis un documento de descarga que es un protocolo de actuación dentro de la colonia. Cómo hay que tratar la colonia, sabe De qué manera. La manera de, de pedir el permiso es irse al ayuntamiento, eh, da igual si es en el hospital o es en cualquier otro sitio que tengáis, lo que sí os van a pedir si si queréis una colonia es que el sitio sean, o sea, no pueden ser gatos que estén aquí en medio de la calle, con coches, con tiene que ser un sitio que esté un poco protegido, donde ellos estén un poco protegidos de, de coches, de tránsito de gente, de... eso sí que lo van a pedir. Y luego vendrá el director de Sonreus a mirar dónde están los gatos, porque se pasea, o sea... Este señor viene a cada colonia que le pide, y yo os digo que tiene de noventa y pico ahora mismo en Palma, viene a cada colonia a mirar en qué situación están los gatos, cómo tal, dónde se les va a poner de comer, dónde... y si no le gusta, no, sabe Incluso él te dice, no, esto aquí no, allí, esto aquí no, allí, sabe Y esto sí que hay que hacerle caso, porque claro, él tiene la experiencia, yo, claro, él está harto de hacer esto, ¿no? Bueno, pues nada, y nos concedieron el permiso... Y lo que sí que hay que hacer es irse al ayuntamiento, pedir una solicitud, se lo pedís, se lo decía a la misma chica de la entrada, se lo decís. quiero una solicitud para hacer una colonia de, de gatos. Y os dan el impreso, lo rellenáis, lo entregáis allí mismo y esperáis la respuesta. Nosotros hemos tardado muchísimo, ya os digo, porque es todo burocracia, porque es el salud O sea, un, la, o sea el, el sistema público funciona así, ¿no? como decían ayer, es un elefante que anda muy lento, pero que anda seguro, ¿no? O sea, una vez que se pone en marcha, ya sabes que eso no se va a parar nunca, o sea, va a seguir funcionando siempre, que es una cosa que tenemos muy a nuestro favor, ¿no? Pero, eh... tarda en ponerse en marcha, o sea, es burocracia, como todas las cosas de burocracia, tardan lo suyo, ¿no? Claro, no, eh, eh, a los que nos han pedido burocracias a nosotros, pero porque nosotros somos el ISALU, entonces, en los centros hospitalarios hasta ahora que por eso esta colonia es un poco especial no, Pero también en, otros, en otras colonias también Pero es que más funciona más rápido. Nosotros hemos estado esperando no, el permiso en de Palma, en otras de Palma, les piden, Sí, les piden control, una un control Claro. control, atención, también Hombre, claro, les controlan, sí, pero bueno, no es una historia mensual, ¿eh? A nosotros no han venido hasta ahora Ah, sí sé que un día vinieron de Sonreus y se dieron un paseo por allí ¿sabes? no me avisaron siquiera, o se aparecieron y fue alguien del trabajo que me dijo, uy, ha habido un coche de Sonreus, voy por aquí dando, o sea que siempre hay que tener las cosas en condiciones, eso sí ¿sabes? pero nosotros sí, te hablo de lo de la burocracia porque es un rollo y salud, entonces hemos tenido que esperar cuatro meses, ¿eh? a que nos den el permiso, después de estar todos de acuerdo, o sea, estábamos todos de acuerdo y todo funcionando ya, incluso Pedro Morel de Sonreus diciéndonos traerme gatos a castrar claro, porque cuatro meses claro, tener cuatro meses esperando una colonia allí sin castrar, hasta que tú me des el permiso pues en cuatro meses puedo tener 20 camadas, a mí esto no me va bien ¿sabes? entonces empezamos o sea, Pedro fue el primero que nos dijo no, empezó a traerme gatos, ¿no? Pues, pues es que si no esto se va a desmadrar él te da un número de animales en cada colonia, nosotros ya te digo, tenemos 26 ahora y tenemos un máximo de 30, de ahí no nos podemos pasar nosotros ya tenemos suerte porque teníamos algunos ya castrados por baldea ha habido gente que ha yo sé que había una chica en cocina que ha estado castrando animales, ella por su cuenta pues eso, como hacemos mucho, yo ahora estoy castrando una colonia al lado de mi casa, de una casa que está abandonada y se está llenando de gatos entonces pues pongo yo tengo una jaula trampa mía propia que me compré yo entonces pongo mi jaula trampa y yo misma voy y lo llevo, ¿sabes? Pero claro, no es una colonia legalizada por Sonreo. En el momento que haya alguien que proteste sobre los gatos, pues vendrán se los llevarán, sabe O pondrán jaulas y, y se las llevarán a Sonreo, sabe En los pueblos, dependiendo de qué pueblo, en tu pueblo es Campanés, ¿no? Pues se ve que el, el alcalde tiene buen... No el... Pues lo que decía antes, que es mucho... Y aparte, seguro que tú conoces los gatos que hay, mejor que el funcionario que vaya a venir a poner las aulas claro, o sea voluntario, voluntario, claro y... tú los observas tú sabes, uy aquí me falta esta gata que está sin castrar, el funcionario no sabe ni los gatos que hay, viene a poner las aulas esta se ha quedado sin castrar aquel se ha quedado sin castrar y mañana volvemos a tener la colonia en funcionamiento otra vez sabe o sea entonces, es por esta historia que se está atendiendo poco a poco, se está atendiendo este tema vosotros lo que deberéis de hacer es machacar mucho sobre qué es la OMS la que está diciendo esto, no somos ni yo, ni Pedro Morel, ni el hospital, tal. Es la Organización Mundial de la Salud la que está apoyando esto, ¿sabes? Y bueno, luego quería enseñaros un poco, pues lo que hemos hecho en, en la colonia, estamos empezando, porque claro, son muchísimos gatos, o sea, no es lo mismo tener una colonia de 6 gatos al lado de tu casa, que tener 26 gatos que tenemos ahí ahora mismo, vamos. ...en un espacio tan grande que además se te esconden, se te pierden... ...solamente en distinguir los gatos que teníamos y saber dónde estaban... ...nos han costado mucho tiempo... ...de pasearte, dónde está este, dónde está el otro... ...es complicado, vamos... ...no es nada fácil... ...bueno, este ya... ...todos los gatos que salen son gatos de la colonia... ...los pongo un poco para que veáis que están todos muy... ...en condiciones, muy bien cuidados, muy sanotes... ...muy bien alimentados la alimentación es muy importante ¿eh? el pienso tiene que ser o sea, no si tenéis una colonia no alimentasla con piensos malos es preferible gastarse un pelín más que te lo vas a ahorrar luego en veterinario ¿sabes? la alimentación es la base de una colonia, una buena alimentación significa que el gato está sano cuanto mejor sea el pienso, menos veterinario y bueno, esto un gato marcado que lo podéis ver que está un gato marcado y es un cartel pues un poco eso informativo ¿no? de si veis un gato con una marca en la oreja dejadlo donde está no lo toquéis aunque sea sociable no os lo llevéis a casa pues lo estáis sacando de su entorno y se les hace un corte nube cuando lo marcan se les hace se les hace un corte nube en la oreja la manera de marcarlos, aunque hay algunos que están marcados distintos, pero la manera correcta de marcarlos es el macho en la derecha, la hembra en la izquierda. Y así, además de distinguir que los tienes ya castrados, distingue si es macho o hembra. ¿no? Macho en la derecha y hembra a la izquierda. Aunque hay algunos que están... yo Nosotros tenemos hembras que están marcas donde no tocan y bueno. Pero la manera correcta es esa. La... O sea, el, el porqué qué principal de tener una colonia el, lo principal, la base del por qué tener una colonia es porque evita que entren los gatos de fuera que es lo más importante, si tú tienes aquí una colonia castrada, todos estos animales de esta colonia se conocen, por lo que os decía padres, hijos, hermanos, primos han crecido juntos y se conocen se reconocen los olores que los gatos se reconocen por el olor, no por la vista se reconocen los olores, entonces este gato es de mi colonia Este gato no lo es y no los quiero en la colonia. Los gatos son muy territoriales. Este gato no los quiero fuera. ¿Sabes? Pues os ha pasado. Mira, yo en el hospital tenemos tres colonias. Y ahora mismo ya os digo, hay 26 gatos. Se supone que... Porque Pedro no quiere un acúmulo de gatos en el mismo sitio. O sea en vez de tener una colonia con 30 gatos, prefiero que tengáis tres colonias con 10 gatos cada uno en el mismo recinto, pero tres colonias distintas, ¿no? Porque son más fáciles de manejar, porque tienen menos encontronazos entre ellos, ¿sabes? Entonces, cada uno se va dividiendo en donde le va mejor. Yo me voy con mis amigos estos, yo me voy con mis amigos aquellos, ¿no? Cada uno se va dividiendo. donde está este gato? Que es en larga estancia, bueno, en una, una zona del hospital. donde está este gato? A él lo ha aceptado. Este tiene un año y a él lo ha aceptado. Tenemos el más antiguo de la colonia, que es un macho blanco enorme, que es el más viejo que tenemos ahora mismo en la colonia, y tenemos otro macho gris, todos castrados. Y hay una hembra, solo una hembra en la colonia. Bueno, pues esta hembra no deja que entre nadie allí. Esa colonia se va a quedar con cuatro gatos. Va a ser la colonia de los cuatro gatos, así, tal, tal cual vamos. a ver Es la colonia de los cuatro gatos, porque esta hembra... Y reconoce a todos, o sea, los conoce a todos los demás que están en el resto de colonias. Pero allí dentro, en esa colonia, no deja entrar a nadie. O sea, ha entrado este, porque a ella le ha venido bien que entre, pero no deja entrar a nadie más. O sea, tú vas con la cesta para ponerles pienso, te siguen los otros, y la tía te espera, o sea, espera allí, y cuando ve alguno, es que no hace falta ni que entren, se asoman a la puerta de donde está esa colonia, la tía se hace así, se dan la vuelta y salen corriendo, o sea no van a entrar más gatos ahí. Por eso te digo que son muy territoriales. Si te, el gato te está diciendo que no, no lo intentes porque el gato va a terminar en medio de la carretera atropellado. Ah, que es vuestra, gato en casa. Sí. Bueno, eso sí tiene manera de hacerlo. solo hablamos luego, ahora os cuento. Eso sí hay manera de hacerlo. Sí, no, pues son gatos social socia, Sociables, vamos. Son gatos sociables, vamos. No, yo... Claro, son... Eso es paciencia y maneras de hacerlo. Eso os es lo, es lo cuento luego. No, pero yo hablo de las colonias, claro. No es lo mismo un gato que tú puedes tocar y puedes manejar que un gato de una colonia que no te deja que lo toque. O Entonces sea, ahí manda ella, no mando yo. O sea, yo por mucho que quiera meter gatos ahí dentro, si ella dice que no entran, no entran. Vamos, ya puedo decir yo mis anhebreos. No entran. Y a mí me gustaría que estuviesen más divididos, ¿no? Porque si ahí hubiese unos cuantos gatos más, en la otra hubieres unos cuantos menos. Pues no. Es lo que hay, es lo que hay. Los gatos son así. ¿Veis? Mira, esto... Eh, primero identificarlos en la colonia y ponerles de comer, ¿no? tenemos No son 25, son 26. Los machos que tenemos, las hembras que tenemos... Si tenéis una colonia es bueno siempre hacer un fichero con una foto del gato. ¿eh? Aunque sea de mala calidad, da lo mismo. Una foto del gato para identificar un poco las la de estas físicas. Y si podéis también un poco cómo se sociabiliza con los otros gatos, ¿no? Un poco los aspectos de sociabilidad de lo, con los otros gatos. Pues con, este es más salvaje o ¿no? pues esta no deja que los otros entren, no acepta, este se relaciona con mucho, este es su amigo especial, esta sabes un poco la sociabilidad del gato con los demás, ¿no? Y bueno, otra cosa que es muy vendible también es que es que los gatos ahuyentan a las ratas. ¿Eh? o sea, un gato caza por instinto el que le pongas de comer a un gato no significa que deje de cazar, el gato va a seguir cazando una rata así no. o sea, seamos realistas una, gata así, una rata así no la va a más, va a dejar que coma antes que él. es verdad es verdad? o sea, entre un gato y una rata del mismo tamaño pues coma la rata, ¿sabes? ya mañana comeré yo cuando me pongan otra vez comida ahora que coma la rata me voy a pelear yo con este bicho teniendo comida normalmente, ¿sabes? porque si no ten tenemos que pelearnos por la comida vale, pero si yo tengo comida normalmente que coma ella, ya comeré mañana sabe y eso es así, lo que sí que es verdad que nosotros hemos notado en las zonas donde tenemos gatos en el hospital, que hay menos rata <coughs> por el olor porque donde hay un montón de gatos juntos, las ratas solo por el olor ya, intentan no acercarse, pues si se puede buscar la vida por otro lado, y tiene comida por otro sitio mejor ¿sabes? entonces no me acerco más que nada por el olor porque, claro, los gatos tienen la comida aquí pero hacen las cacas alrededor, los pipis alrededor marcan alrededor ya te digo, son muy territoriales, entonces ellos, las ratas pues evitan el sitio, van a otro lado a ese sitio donde están los gatos no irán ratoncillos y cosas de estas Uf, siempre ¿veis? este es el, el mapa del hospital psiquiátrico y dentro del mapa del hospital psiquiátrico ya tenemos incluida la carita del gato, que esto está muy bien. <ríe> sí, nos ha costado, ¿eh? pero ya la tenemos ahí incluida. Y estas son las, ¿veis esta es la colonia que está de aquí arriba? Es la colonia donde os digo que no solamente hay cuatro porque no nos van a dejar. En esta zona de aquí es donde irá la colonia mmm, más grande de gatos y aquí en el centro tenemos otra que recogerá a todos los gatos de esta zona. Entonces tenemos lo bueno es cubrir un poco todo el espacio que haya, ¿no? así están un poco repartidos y cubres todo el espacio. El Camino de Jesús, la entrada es esto. Esto es la entrada del Camino de Jesús. ¿Eh? Esta zona de aquí, por ahí se entra. Y bueno, aquella zona de allí al fondo da al cementerio y al, y al palmarena. Ahora nosotros... Por eso ha surgido también un poco, ha sido un poco más de apoyo a la colonia, porque entre el Palma Arenas y nosotros hay un espacio que antes era nuestro y ahora se ve que lo han vendido y están construyendo allí. Entonces, imaginaros, cuando han llegado las máquinas y han levantado la tierra, la cantidad de ratas que han salido ahí. O sea, impresionante, ¿sabes? Entonces, pues también ha sido un punto de apoyo de decir ¡Que mira que de ratas han salido de ahí! ¡No os vais a detener! ¡Os vais a llevar a los gatos! ¡Ahora que están saliendo las ratas! ¡Estáis loco Pues también ha sido un apoyo. Eh, nosotros todo esto bueno, no sé, esto es un voluntariado aquí esto no lo paga nadie esto es... la comida es vuestra Sonreo solamente se encarga de... Castrarte, castrarte al gato, bueno, el acuerdo que tú llegues con ellos, ¿no? Castrar al gato, vacunar, eh, te lo devuelven. Si hay algún tipo de enfermedad en el gato y lo pastáis entre vosotros, es todo un poco poneros de acuerdo, ¿no? Eh, si el gato tiene alguna enfermedad, ellos te lo pueden operar. Nosotros tenemos uno de los gatos que tiene un prolazo anal. Entonces nos lo han operado, se le ha vuelto a salir y ahí estamos luchando con él, que al final... Lo vamos a separar de la colonia, o sea, vamos a separarlo de la colonia porque hay que recogerle muestras de caca para hacerle un cultivo, en fin. Eso no lo puedo hacer la colonia, eso tengo que sacar el gato de la colonia que me va a odiar, porque me va a odiar. Pero tener que sacar de la colonia, lo tendré que llevar a mi casa, tenerlo encerrado unos cuantos días hasta que le recoja las muestras de heces, hagamos el cultivo y decidamos qué hacemos con el gato. Es importante que los gatos que estén en la colonia estén sanos, ¿sabes? Es importante importante la visión a la gente, ¿no? ¿Sabes el aspecto que das a la gente cuando la Ah, mira, hay una colonia de gato. Uy, pero mira ese lo que tiene en el culo, ¿sabes? Y todos van a fijarse en el mismo. Es que, es que hay 20.000 que son guapísimos, pero todos se fijan en ese, el es flipante, pero es así. Sí, sí, es así y el y el animal está sanísimo, vamos. Ahora le veréis una foto, el animal estaba super sano, pero tiene un prolapso anal. Bueno, pues ya está. Eh Eh, nosotros en la colonia vamos a ir más allá. O sea, todo esto estamos empezando aquí, todo esto va a ir muy despacio, porque ya os digo que es público y todo va muy despacio, pero nosotros vamos a ir más allá, más allá con lo de la colonia. Como es una colonia en un hospital psiquiátrico, o sea, nuestra intención, tanto la de Son como la de la dirección del hospital, es terminar utilizando esos animales en foterapia. Claro. Sí. Terminar utilizando, entonces, al Conseguir, si lo conseguimos, que esos animales... Pues bueno, ya podéis imaginar las medidas de sanidad como son para que esos animales tengan contacto con los pacientes. ¿Sabes? O sea, nos van a vigilar constantemente, vamos. Pero bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que se puede conseguir. ¿Por qué no? ¿Sabes? Eh, en el momento en que esos animales sirvan para terapia, ya cambiamos el chip totalmente. Ya no es una colonia. Ya es algo que va a estar incluido dentro de lo que es el circuito de la sanidad pública entonces ya de ahí nos tendrán que sacar un presupuesto para mantener pues igual que sacamos un presupuesto para otra cosa como es una actividad más que tienen los pacientes tenemos que sacar un presupuesto para esto también ese presupuesto tiene que incluir una serie de cosas alimentación eh, visitas médicas al veterinario vacunas pa, pa, pa, pa, pa, pa. entonces eso va a salir de ahí es una terapia más y además me parece una terapia Muy buena para los pacientes psiquiátricos. O sea, yo ahora no es que estemos haciendo terapias con ellos, pero de vez en cuando te coges alguno y te lo llevas. Vamos a darle de comer a los gatos. Y le sale la sonrisa, incluso ellos les ponen nombres a los gatos. Mira, a este se va a llamar no sé qué, este se va a llamar no sé cuánto. Y es una manera de, de hacerle sonreír y ¿Sí? El gato poco a poco se va acostumbrando, ¿sabes? O sea, esto era una colonia de animales que no se acercaban a nadie, que te huían en cuanto te veían y bueno, ahora no tienen nada que ver. O sea, hay alguno que se deja medio acariciar, todavía llevamos muy poco tiempo, hay alguno que se deja medio acariciar pero con el tiempo se van a ir dejando, vamos, lo tenemos clarísimo. Hay una de ellas que se nos tumba ya boca arriba y nos pide que le rasquemos la barriga, o sea... ¿sabes? Una gata que ya se nos tumba boca arriba y rum, rum, rum, rum, se te mete entre las piernas. Tú vas con la comida y ella te sigue a todas las colonias. Ah, y nos viene súper bien porque además, sí, sígueme, porque además yo en cada colonia me paro con ella y la acaricio para que el resto de gatos vean que la estoy acariciando. ¿Y qué hacemos? Pues que acercamos el resto de gatos también. Bueno, sí Claro, si ya está la acaricio y no le pasa nada, pues ya a mí también, ¿sabes? Sí, es verdad, es así. Este es Salem. Es importante esto, ponerle nombres, ponerle... Este gatito ya lo tenemos tratado. ¿Veis que tiene uno un poco malo? Tenía la Este lo estuvisteis tratando vosotros, ¿no, Bárbara? Los que le estuvisteis dando antibióticos. ¿No? <coughs> Con Esperanza y... Pues este es uno de los que las infecciones, esas tipillas que tienen los gatos que tienen eh, son súper normales, vamos. No sé el nombre exacto, exacto de la infección, pero lo cogimos a tiempo, lo hemos tratado y bueno, ahí está. Ha perdido un poco la visión de ese ojo, pero bueno, está estupendo, sabe Luego eso sí, las fotitos chulas para enseñárselas a dirección y a tal, sabe Eso es importante también. <risa> claro, este es otro, también está castrado, lo veis muy sano. Los no es que esté sacando los que están sanos, ¿eh? Es que están todos así, ¿eh? ¿Veis? Este es el Félix, el, de, el del prolazo, sí. Este es nuestro Félix. Este se llama Tigrillo y esta es Felisa, porque es la madre de Félix. Sí, he Claro, es bueno darles un poco de carácter, ¿sabe? Un poco humanizarlos un poquito esta es noa que es otra hembra también está castrada aquí está la petarda que no nos deja entrar a nadie que es esa la carey esa hembra la este este es salen que es el, ya os digo que es el único que deja entrar ahí y aquella es una petarda que no deja entrar a nadie o sea esta es la que nos tiene esa colonia con cuatro bichos no no quiere y no quiere Sabéis que ese tipo de gatos son siempre gatas, ¿no? Sí, son siempre hembras. Genéticamente, los que tienen negro, blanco y amarillo son siempre hembras. Esta es la más pequeña que hemos castrado. Se llama como yo. Porque tiene los ojos saltones como yo. Y la han puesto para ti. Y tiene seis meses, exactamente seis meses. He sido seis meses y castrarla. Y está es estupenda también. Es la más pequeñita que tenemos ahora mismo. Thank mm -hmm. you.